¿Cuántos estamos contentos en este día de Shabbat? s m e s amén. Estamos contentos, felices. Porque el Eterno nos ha permitido estar aquí, todos juntos, en armonía. La palabra de esta, la p a r a s h a de este día de Shabbat, es una p a r a s h a bastante delicada, bastante fuerte. Yo les voy a rogar, mis hermanos, Que abran sus oídos, sus ojos espirituales, para que no perdamos detalle alguno de lo que el Eterno Jesús nos quiera decir en este radiante día de Shabbat. Amén. Muy, muy, muy importante lo que les estoy diciendo. Una p a r a c h á bastante fuerte, bastante delicada. La cual está ubicada en el libro de, que acabamos de leer, en el libro de Babilba, capítulo 22, de 22 al 25. La jastarada está ubicada en el libro de Ikeas, capítulo 7, verso 15, para los que tienen la costumbre, la buena costumbre de l e v a r nota. Y el libro de la, del Frih al-Ashah, o sea, la palabra del Frih al-Ashah, se encuentra en Capítulo, en el libro de Johanán, Juan, capítulo 13, versículo 1, y capítulo 14, versículo 31. Amén. Ahí n、no、marquemos. Gracias por la oportunidad que tú me das en este día de Shabbat. Gracias, Eterno, por tanta misericordia que has tenido para con mi vida en todo este tiempo. Gracias, Dios. Y les digo grandemente la vida de nuestro rabino, n e m e r que me ha dado este privilegio de llevar una vez más. Porción de tu palabra al pueblo del verde, al pueblo de m e d i a p o l Te ruego, Señor, te ruego que t u bendigas todo lo que hagamos y digamos acá. Y una bendición muy especial, Señor, para vos, que tienen también la responsabilidad de la alabanza. De la adoración y del de e c u r v a n Señor, que este servicio de hoy llegue a ti con olor f r a g a n t e con los méritos de Jesús, así, amén. a Como dije, al principio e s t a paracha, Alax, la Alax la significa devastador, destructor, adversario. Esta, esta paracha tiene tanto significado porque ahí le podemos dar dos connotaciones. Una de ellas es que hoy, 30 de j u l i o 2018, Están haciendo una estrella. Están haciendo una estrella. Según nuestros sabios, esa estrella pudiera ser el Rey David, Jacob, Jesús a m a c í a s o alguno de nosotros los que estamos acá presentes. Algunos de nosotros los que estamos aquí presentes. No sabemos quién. De nosotros depende de que esa estrella ilumine tanto la vida de nosotros mismos como la vida de todos nuestros hermanos. Pero vamos a seguir paso a paso esta p a l a c h a y darnos cuenta y escuchar bien lo que el Eterno dice. Ubiquémonos en Babispa. -ba n ú m e r o s capítulo 22, del 1 al 6. Presten atención, por favor. Y partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Totán, frente a Jericó. Y vio el rey de Moab, Balax, todo lo que Israel había hecho a la torre. s Y Balac tuvo gran temor a causa del pueblo de Israel, porque era demasiado para él. Y se angustió Balac a causa de, de los hijos de Israel, y dijo Balac a los ancianos de m a r i a Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame. El buey, la grama de nuestros campos. Por tanto, envió mensajeros a, a Pilar diciendo: Un pueblo ha salido de Israel, Egipto, y es aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, te ruego. Maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Pues yo sé que al que tú bendigas, será bendito. Y al que tú maldigas, será maldito. El eterno bendiga su palabra b en d i g a ¿Y por qué estaba asustado Alá? ¿Por qué estaba tan atemorizado? Era un gobernante fuerte, poderoso, rey de Moab. Pero estaba asustado, estaba a n g u s t i a d o Porque cerca de él estaba el pueblo de Israel. Y él sabía lo que el pueblo de Israel le había hecho a los amorreos. ¿Quién le había hecho Israel a los amorreos? Los había destruido por completo. Israel se había apoderado de su tierra. Israel había tomado la tierra de los amorreos. Y Barak, sabiendo esto, estaba confusado. Como dicen por allí, todo valiente parece que sea c o b a a c o b a En los momentos más afriendos, la c a u d a d está p i e n asustada. Muchos gobernantes, mis hermanos, muchas, muchos personajes, cuando llega el momento crucial en sus vidas, sienten temor, mucho temor, y n o es hacer. Buscan la forma de apagar su angustia, apagar su, su miedo. Busca la manera de contrafutar y luchar. Sin embargo, Alá, en medio de esta situación, viéndose acorralado, viéndose en、eh, la situación de, que tiene el pueblo de Israel que viene a s u s t a n d o todo, decide buscar la ayuda de Milán, contratar a Milán. ¿Y quién era Milán? Parecen todos. ¿Quién era m i l a n m i l a n era uno de los poderosos, uno de los personajes más poderosos también, y tenía muchos dones, sobre todo el don, el don de la profecía. Y m i l a n podía pronunciar todas las bendiciones que se hicieran, y según este rey de Moac, También él creía que tenía la posibilidad de dar maldición, tal como se lo dice, como acabamos de leer. Bilal fue llamado por Balak para que m a l d i j e r a al pueblo de Israel. Balak h i z o de a n o n c i a r al pueblo de Israel porque estaba angustiado, y él, en medio de su angustia, Como hace el adversario, como se nombra, se llama la panchada que este día es, Balak se llama adversario, él busca la manera, como hace el enemigo de las almas, Hassan f r a l nuestro adversario, de seleccionar una estrategia activa. ¿Por qué e digo una estrategia activa? Ya lo vamos a ver. Balak decide, decide buscar una estrategia activa. Y todo esto le va a sonar familiar. La primera estrategia, tomen, p r e s e n atención: la primera estrategia que usa el enemigo, el adversario, es usar su fuerza física y militar para someter al pueblo o para s o m e t e r l o s a nosotros. Oye, usa. Quiere usar la fuerza física y militar para someternos a nosotros. Número dos, usa la fuerza espiritual y la fuerza psicológica para tratar de q u é De d o m i n a r En la primera parte, en la primera que le acabo de decir, que usa e u la fuerza física y militar. ¿Le suena familiar esto? ¿Le suena familiar, sí? La segunda parte, cuando a b d a l a k quiere usar estrategias de usar la fuerza psicológica, espiritual, para dominarlo, también suena familiar. Y vamos a la tercera parte de la estrategia. Usa nuestras pasiones para conducirnos al pecado. ¿A cuál pecado? Al pecado de la comida y del sexo. ¿Al pecado de la comida y del sexo? ¿A través de qué? A través de las costumbres y a través de las religiones de los g e n t i l e s ¿Cómo suena eso? Vamos a ver cómo puede llevarnos al pecado a través de la comida y e l sexo. Veamos lo que dice acá a m i c u a n o s puede b u n t a r 25:1-2. En el verso, d el capítulo 25:1-2, dice: Moraba Israel en su t o y el pueblo. Empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Repito, m o r i s r a e s t í y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de su dios, y el pueblo comió y se inclinó a su dios. En el primer aspecto, que decía el cielo, no cayó y caer. En el segundo, la p o t o superó eso. Pero ya el habiendo conquistado, Arrasado, habiendo pasado por tanto s pueblo, s habiéndolos destruido, con la ayuda y el brazo extendido del Eterno, bendito sea, ¿por q u e entonces cae en este pecado? Israel cayó en este pecado. Se fue con las hijas, se fue a c o h a b i t a r con las hijas de la mano. m esto es muy delicado, esto es muy peligroso. Y、tengo que detenerme en este punto de l p e c a d o porque realmente es sumamente delicado, sumamente peligroso. Es una estrategia, bueno, es una estrategia que usa el enemigo para, para atacarnos. Y él sabe perfectamente cuál es nuestro lado más flanco: la camina y el centro. La comida y el c e r o A través de la comida, aquí cuando el pueblo h a b i t ó con Moab, con toda la, la gente de Moab, ¿qué no comían? ¿Qué no comían? ¿Comida de c a s h e r No. ¿Comida p r o b a d a por el Eterno? No. o c o m í a n de todo? Y eso es peligroso. Sabemos y entendemos, mis hermanos, que estamos en días de crisis, de absoluta crisis. Que lo que tengamos en la alacena、eh, es lo que tenemos que comer. Pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Conocí un hermano hace días atrás que me dice: Bueno, hermano, no tengo nada que comer. m e compré,、oh, compré un kilo de c u c h i n o Y ese kilo de cochino, miren, me ha durado un mes en la nevera. Hermano, hermano, no m u r i e s No m u r i e s Pero imagínense dónde podemos llegar en la situación de la f a m i l i a de la mula y del sexo que es. ¿Y el sexo qué? El sexo es mucho más peligroso que l a v i d a Absolutamente más peligroso. Por q u e y a Yo tengo que, dije, tengo que detenerme en este punto porque aquí ya vemos varones, varones, siervas, princesas, de los cuales el Eterno ha tenido tanta misericordia con cada uno de nosotros, los que estamos aquí r e c i e n Más sin embargo, más sin embargo, mucho cuidado nosotros debemos tener. Cuidarnos, cuidarnos de los riesgos de los ataques de los n i g o s Ah, no, yo le o t orar todos los días. Yo r e s u c i t a yo practico, yo visito y todo lo demás. Oye, mucho cuidado, no te sientas tan seguro. No te sientas tan fuerte, porque el enemigo sabe por dónde te va a atacar. Y lo sabemos. Hemos escuchado de muchos líderes, muchas autoridades que han caído a través de qué? A través del sexo, a través de la comunicación. Hermanos, varones que están aquí presentes, es Luis Ruega, el eterno a ustedes. Los Ampara, los cuide, los proteja para que siempre se mantengan firmes en cuanto a cualquier ataque del enemigo. Y las mujeres, ¿qué decir de las mujeres? Las damas, las princesas, hay que cuidarse también.、Ah, como dicen por ahí, hay hombres que tienen una facilidad de expresión muy amplia y saben q u i e r e n c o n Hermanas, hermanas, el Eterno les p r o t e j e a ustedes. Pero cuando sus oídos, sus ojos vean a l b o r a r o huyan, huyan. Porque también ustedes van a salir o pueden salir f a t i c a d o s Y las consecuencias son graves, ¿verdad que sí? Entonces, esta estrategia es la que usa a la,、eh, el enemigo, el adversario, para atacar. o n a Sin e m b a g o veamos lo que dice Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23. Aquí está. Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23. Vamos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Leo la última parte que dice el 23. Mansedumbre, templanza. Me recuerda esta palabra de templanza. Nuestro hermano Elías d 23. en Jacob nos habla de dominio propio, templanza, dominio propio. Que podamos nosotros, con la ayuda del Eterno, tener el dominio propio adecuado para no hacernos eco de cualquier ataque del enemigo de la salud. Amén. Y hay que tener mucho cuidado. Y si usted se siente fuerte, o r e más. Al eterno para que lo guarde y lo proteja. A ver, Balán llama a Balán, contrata a Balán, lo busca para que pronuncie profecías en contra de nuestro pueblo r e l Balán llama a Balán, vida, para que pronuncie profecías en contra de nuestro pueblo r e l Para que lo martille. ¿Por qué? No h a dicho ustedes un capitán del ejército de aquí de Venezuela con tanta autoridad. Mucha autoridad. Pero en ese momento no tiene poder, no tiene ninguna autoridad. Y él busca la, la autoridad, hoy, oigo, oigo, la autoridad moral y espiritual que sabe que tiene este hombre para. Profetizar. Y él lo busca. a s í q u e p a b l o a Dylan, no le hizo mucho caso. La primera vez. La segunda vez, cuando él lo llama, él, llama a l a c a m a a Dylan y dice: Mira, aunque tú me traigas toda una casa llena de oro, fortuna, plata, yo no voy a hacer nada, absolutamente nada, que el Eterno no f o n g a en mi plan. Yo no puedo maldecir al, al pueblo de Israel. Y él sabe sabe hacerlo. Porque Milan es uno de los grandes personajes. Pero el Eterno no le permite a Milan maldecir al pueblo de Israel. Sino que, por el contrario, Milan pronuncia bendiciones y más bendiciones hacia el pueblo de Israel. Y muchas de esas bendiciones. Que Vila pronuncia, por ejemplo, el mato Bu, cuán grandes son tus tiendas, soy Acon. Esa, esa es una de las profecías, bendiciones de Vila. Vila tenía la capacidad de hacerlo, pero el eterno que le tapaba la boca, es decir, no vas a decir lo que yo no digo. Y espero que me estén siguiendo porque esto de la boca, de hablar, de decir palabras, esto es parte de la esencia de lo que significa esta paracha de hoy, mis hermanos. No es fácil, no ha sido fácil soportar tantas maldiciones que los diferentes pueblos, países, gobernantes han querido echar l e a Israel、pues, o sumarle al pueblo de Israel. Pregunto yo, un paréntesis, ¿por qué hubo tantas manifestaciones cuando nuestro pueblo sale de i s r a í de Egipto? Manifestaciones sobrenaturales. ¿Por qué hubo tantas manifestaciones? ¿Y por qué hubo tantos milagros en esa salida de i s r a í Milagros. Manifestaciones sobrenaturales que hoy por hoy a cada uno de nosotros nos impactan fuertemente. A mí me impacta grandemente la apertura del, del, mar, ro del mar rojo. Cuando el mar se abre, ¡vale!、Wow. Me impacta cómo llovía la, la comida, el maná, para el pueblo. Pero, ¿eso eran gratis? No, mis hermanos. 400 años estuvo nuestro pueblo orando y clamando por la liberación de Israel. 400 años de clamor y oración. No fueron cuatro días, cuatro noches, cuatro semanas, no, 400 años. Y en medio de, esos, de ese tiempo de 400 años, De clamor y oración. ¿Va a venir a alguien a querer maldecir al pueblo de Israel, de Israel así por así? ¿No? Y el pueblo d Israel, con ese clamor, con esa liberación, Y con ese brazo extendido que el Eterno nos condujo durante 40 años por el desierto, ya el pueblo de Israel estaba cubierto, estaba con una coraza espiritual, estaba lleno de, de, de bendiciones espirituales. El pueblo de Israel estaba fortalecido, mis hermanos. Así como nos fortalecemos nosotros cuando oramos, cuando ayunamos, cuando hacemos actos de bondad, cuando、eh, bendecimos al, al prójimo. Así nos vamos nosotros cubriendo, cubriendo nuestro espíritu, cubriendo nuestra mente de tanta inmundicia que pueda, que quiera atacarnos. Y no nos va a atacar. Este pueblo está bendecido por el eterno. Este pueblo e s t a b a b e n d e c i d o ya y liberado por el Eterno. ¿Por qué? Porque fueron 400 años de clamor, y oración por la liberación de ellos mismos. Amén. Bendito sea el Eterno por nuestro pueblo Israel. Bendito sea el Eterno por nuestro Israel. Fíjense qué dice el versículo, el, el capítulo 23. Siete y ocho. Los que tengan su Biblia me pueden seguir, dice el capítulo veintitrés, siete y ocho, dice. Comenzó b a l a n su palabra y dijo: Desde a r a m me trajo b a l a n desde los montes del norte, ve n y maldice mi Ayacucho. El 8 dice: ¿Cómo maldecir a quien Hashem no ha maldecido? ¿Cómo condenar a quien Hashem no ha condenado? ¡Wow! Cómo maldecir a quien h a c h e no ha maldecido y cómo condenar a quien h a c h e no ha condenado. Amado, las palabras son muy poderosas, demasiado poderosas. p e r m i t e l e Eterno, que cada palabra que salga de nuestros labios sea de bendición. De bendición para nuestra hermana, de bendición para nuestra familia, de bendición para nuestros hijos, de bendición para todos nosotros, para nuestro c o r j z ó n Las palabras tienen poder en o s o Y que toda palabra que salga de nuestros labios sea de bendición. Yo bendigo al hermano Shaul Ben-Galrahan. Ya, bendigo, Sherman. ¿Por qué lo bendigo? Porque él en cada Shabbat, él hace una oración pequeñita, pero la hace por Venezuela y por Israel. ¿Verdad que sí? Y eso a mí me llega. Esa bendición a mí me llega. Yo sé que a ustedes también. Bendición por Israel y por Venezuela. Porque sabemos que Venezuela está en una situación de absoluta crisis. De absoluta crisis no podemos. Cerrarnos los ojos, ponernos una v e n g a y no d e c i r n o eso es mentado. Eso es mentado. Ah, bueno, en estos días,、eh, unos, una semana atrás, me tocó ir a, a la empresa donde yo trabajaba y yo salí de ahí como supervisor de recursos humanos y me encuentro con uno de los, los, los compañeros de recursos humanos. De recursos humanos Ya tiene un cargo un poquito más alto todavía. digo, ¿cómo e s t á Luis? Bien, profesor, muy bien, ¿y usted cómo le va? Pero、bueno, mejor imposible, digo siempre. Mejor imposible, a pesar de la crisis. ¿Y qué me responde é c u á l crisis, profesor? La crisis es mental. Aquí en Venezuela no tenemos ninguna crisis. Una empresa del gobierno. Mi infra, y a Yo salí jubilado de él. No, eso s l o la crisis mental. ¿Cómo que la crisis mental? No, no, no. Mejor y o me v o y por otro lado porque v i n e porque yo quiero tener paz. Y no quiero hablar de eso contigo. Por favor. e s o no, nos vemos otro d e a ¿Cómo va a ser posible que, miren, que todo lo que está pasando en Venezuela es mental? No. Hay una crisis. Pero, ¿qué es lo que debe salir de nuestros labios, mis hermanos? ¿Qué es lo que debe salir siempre de nuestros labios? Bendición. Bendición de la situación que está pasando. Porque hay una palabra que se dice que es maldecir. Y todo lo que digamos de manera peyorativa o de manera negativa influye para que entonces eso sea una maldición. Y si estamos orando, pues lo repito, como lo expresa mi hermano s h a u l Ben Abraham, en casa, y yo sé que lo h a c e diariamente. Entonces, no puede salir de nuestro rayo ninguna palabra que contradiga lo que el Eterno ya tiene preparado para nuestra v e n e z u e l a Tiene que ser palabras de bendición, palabras de estímulo, palabras de ánimo, palabras que nos levanten al Espíritu, palabras que nos motiven, palabras que nos, levanten, nos hagan levantar. A las 4 o 5 de la mañana para rezar, para orar, para clamar, para ayunar por nuestro s pueblo y a e r por nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos agradecer al Eterno: que nosotros podamos, de nuestro espíritu, de donde nosotros tengamos el deseo. Poder decir, Señor, gracias por lo que está pasando, gracias porque t u b r a z o e s t á aquí, gracias porque tú eres misericordioso, porque tú eres amoroso, gracias porque hasta ahora no ha faltado la comida en mi casa, gracias porque tengo el pasaje para dárselo al hijo vivo, a la hija mía que fue a la universidad, gracias porque realmente tú me bendices. Eso es lo que tiene que salir de nuestros lados. Bendiciones y bendiciones. Nada tiene que ver con las d i s i o n e s por eso es que, mira, no puede maldecir al pueblo de Israel, porque no puede, porque el Eterno lo que quiere es bendecirlo cada día, bendecirnos y bendecirnos, y a veces nosotros no, no hacemos, no sé, nos escudimos, nos escudimos porque a veces las b i s i o n e s que el Eterno quiere dar para nosotros. Son tan grandes, pero nosotros no las vemos en la pandemia. No las queremos ver en la pandemia. Pero el Eterno sí nos da la bendición y nos quiere. b a l a k no se dio cuenta que la mejor manera de bendecir a su pueblo, de ayudar a su pueblo, era b e n d i c i r a ellos y no maldecirlos. o hizo a t r e v e e s Miren, mis hermanos, Abraham e n Salí. Cuando Abraham e n Salí entra por esa puerta de acá en la sinagoga y saludamos a la m e s u z á por muy cargado que uno venga de la calle, de, la, de cualquier parte, saludamos, tocamos la m e s u z á Parece que toda esa carga que uno trae se desaparece. Parece no, desaparece. Yo no sé si a ustedes les pasa. Pero a mí me pasa. a s t e p a s a a mí? Saludamos a la Mesuzá. Y apenas saludamos a la Mesuzá, queremos entrar. Y, queremos, y nos sentimos libres. Y nos sentimos alegres. Y queremos entrar y saludar y bendecir a algún hermano para recibir bendición de ese hermano o de cualquier hermano. Eso es lo que quiere el e Que nosotros podamos siempre poder sentir la bendición de un hermano. La bendición de un hermano. De corazón, con sinceridad, usted, yo repito, usted apenas entra por esa puerta, todo, absolutamente todo, cambia. ¿Por qué? p o u e usted viene con una disposición de dar y de recibir, de recibir y dar. r a m é n A la luz Ashe. Entonces yo decía que b Alá no se dio cuenta de que bendecir al pueblo. Era su mejor alternativa, y no maldecirlo. Pero que nosotros sí nos damos cuenta de eso. Nosotros sí nos damos cuenta de que lo que debemos hacer es b e n d e c i r Por eso somos diferentes, ¿verdad? Amén. Por eso somos diferentes. Porque nos bendecimos unos a otros. Dígale al que tiene a su lado. Somos diferentes, te bendigo y tú me bendices. Dígan así, con fuerza, con, con alegría y con mucha seriedad también. Somos diferentes, te bendigo y tú me bendices. El que se haya quedado sin bendición, que se haya acabado solito, venga para acá que yo lo bendigo y me bendice a mí también. Una vez, hay alguno s que se haya n quedado sin bendición, todos se b e n d i g u e r o n Hay que ir para acá. la bendición. Gloria a d i i c e en Babilba 23, capítulo 11, de 1 al 2. Dice: Entonces b a l á dijo a Balag: ¿Qué me has hecho? Entonces b a l á dijo a Bila: ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí q e has proferido bendición. He aquí que he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí que has proferido bendición. b a l a l respondió: No cuidaré de decir lo que el Señor ponga en mi boca. No cuidaré de decir lo que el Señor ponga en mi boca. Lo vamos a decir. Aquí sí tengo que detener un poco más. No cuidaré de decir lo que el Eterno ponga en mi boca. ¿De qué estamos hablando? Bendiciones. Bendiciones. Y más bendición en cada Shabbat a nosotros, n o s d e a y una bendición muy especial, la bendición anónima. Levanten la mano, nada más los que saben dónde está la bendición anónima. 1, 2, 3, 4, 5. La bendición a l ó n i c a que nuestro navío en cada Shabbat nos da se encuentra en Mamilpa, número capítulo 6, 24 a 26. El Señor te bendiga y te guarda. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor a l c e a ti su rostro y ponga en ti Shabbat. Todos los Shabbat recibimos esa bendición. Bendito sea el Señor. Y nos vamos con esa bendición. Y creemos en la bendición. Y como d i c e el h e r m a n o disculpe que lo nombre por、pues, tercera vez, esta bendición que nos dan en cada Shabbat llega a nuestra familia, a nuestros amigos. Y esa familia. Y esos amigos, permite n Eterno, s también vendrán algún día con nosotros. Porque eso es palabra del Eterno. Él dice en Hechos 4:12: cree en Jesús m a c í a s y él y toda tu casa serán salvos. r e p i t o cree en Jesús m a c í a s y toda tu casa será s a l v o Ahora sí、si、el aplauso. Bendiciones, bendiciones. h e m a n o q u é bueno es poder decirte a un hermano, a una hermana.、Eh, este es el 23, me juro, que lo leemos en cada Shabbat. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Pero lo voy a decir de manera para allá, no de manera personal. No u r r de manera este, para cada uno de ustedes. El Señor es tu pastor. Nada te faltará. En lugar de delicados pastos, te pastoreará. Conforzará tu alma. Aunque antes en valle sombra de sombra d e muerte, no tendrás para n i n g u o Su vara y su callar estarán contigo. Ader esa mesa e l a c t o de ti en presencia de sus angustiadores. Él cubre tu cabeza con aceite, tu copa está rebusando. Ciertamente, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Adulán morarás por largo tiempo. <risa> hermano, que usted le pueda dar esa bendición a un hermano o una hermana que lo vea. Mira, ve acá cómo estás, cómo te sientes. No h a a ve acá para bendecirte. Me h a c a para darte esta bendición. Es el Tehilip 37, 4 dice: e l e í t e t e a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bendiciones. Que nosotros podamos decirles, a ese hermano, que no sabemos cómo está, que no sabemos qué s i e n t e que el problema está pasando, que no sabemos en qué circunstancias difíciles está atravesando. Que podamos decirle el 3121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mira, tu socorro viene del Altísimo. Que podamos decirle a e s a hermano, a e s a hermano, bendice alma mía al Señor y bendiga de ser su santo nombre. A buscar ese, tengo el 103, te d iré 103, me gusta mucho. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien, seguro, no se me están durmiendo. Te iré, bendice, a l m a mía, al eterno, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, a l m a mía, al Señor, y no olvides ni.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 Hermanos, de nuestros labios, de nuestras palabras, de nuestra boca, solo tienen que salir palabras de bendición. Palabras de bendición. No deben salir ni siquiera una murmuración, no debe salir ni siquiera un, un mal comentario, una palabrita, no debe salir absolutamente nada. Un chisme, no. Lación hará, no tiene que salir de nuestros labios. Si no tiene que salir, son palabras de bendición. Recuerde, el, prof, el, el, el personaje Pira no pudo maldecir al pueblo y por alguna razón no pudo maldecir al pueblo porque el Eterno no se lo permitió. Entonces, nosotros, ¿cómo nosotros quedamos? ¿A nosotros sí? No, no, de nuestros labios solamente tienen que salir bendiciones, absolutamente bendiciones. Y en la forma en que y o bendiga. Les bendiga a ustedes, es como un boomerang. La bendición es como un boomerang, g r a n d í s i m o ¿Qué hace un boomerang? Yo bendigo y ¿verdad? se devuelve esa bendición tripletamente, digo yo tripletamente, cuatro veces, cinco veces, regresa a mí esa bendición. Si usted bendice a un hermano, esa bendición le regresa y hasta diez veces. Cuando bendecimos al rabino, bueno, creo que hasta 100 veces. Amén. Cuando, cuando bendecimos a una autoridad espiritual, la bendición llega más pronto y más poderosa todavía. Amén. Una autoridad espiritual y no decir, como el caso de nuestro rabino. Entonces, ¿qué cuesta? Bendecir no cuesta absolutamente nada. Nada. Lo único que l e cuesta es, pum, abrir los dados y decir, hermano, te bendigo. Hermano, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Qué bueno que me están siguiendo. g l r Y, finalizando esto, digo, en el, en el capítulo 24 de f a t m o l y v a m o s 10-11 dice entonces 10-11 capítulo 24, 10-11 entonces encendió la ira de, de Balá contra m i l a y abriendo sus manos le dijo para maldecir a mis enemigos te he llamado Y aquí l o s has bendecido ya tres veces. Ahora, pues, huye a tu lugar. Para maldecir a mis enemigos que llamaron, tú lo que h a c e c h o es bendecir ya tres veces. Huye a tu lugar. Se fue a mirar, l e o a n t e s de irse, declaró. Una cantidad de profecías de bendiciones para nuestro pueblo, que esas están incluso colocadas, incluidas, incluso una redundancia, en nuestras t e s t i m o n i a s Muchas bendiciones de vida y de vida en el m u n Una de ellas, cuando en el capítulo. Si en el mismo capítulo 7,、eh, perdón, el capítulo 7 dice: del 24, lo voy a leer textualmente. Si alguien lo quiere, me ayuda. Números 24. Aquí está. 17, 17. Y tomó su parábola y dijo: Dijo p i l á n hijo de Dios, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos del Eterno, el que sabe la ciencia e s a l t í s i m o el que vio la visión de la Omnipotente, c a í d o pero abiertos los ojos. Lo veré, mas ahora no, lo miraré. Más no de cerca. s a l d r á estrella de Jacob. Aquí, en el 17 lo dice. s a l d r á estrella de Jacob. Lilan ya había p r s f e t i z a d o la estrella de la cual le hablé al principio. La estrella de d a i d la estrella de Jacob, la estrella de Machía. O a l g u n o de los que e s t á más a p r e s e n t e que somos unas estrellas. Ya está p r o c i z a d o Por eso es que d i c e r que hoy, 30 de junio, está naciendo una estrella con la parachá de Balag. Yo quiero escuchar un amén fuerte. Está naciendo una estrella con la parachá de Balag. Y ustedes serán, ustedes serán los testigos prontamente de ese nacimiento de esa estrella. Amén. Finalizando. Hermanos, las palabras tienen mucho poder. Ya lo he dicho. Pero si las usamos como el Eterno nos manda, obtenemos muchas bendiciones. Y no lo hagamos porque vamos a recibir bendiciones. Si no, hagámoslo porque una palabra de bendición, una palabra que le demos a un hermano, esa palabra es tan poderosa que puede sanar a ese hermano en ese momento. Lo puede sanar. Una palabra puede levantar el ánimo, motivar a los h e m a n o s motivarnos a nosotros mismos. Porque realmente eso es lo que quiere, como dije, el eterno con nosotros. Hay algo que se llama actos de b o n d a d En el hebreo significa g e s ú s g e s ú s es actos de v o n t a d Que no pase con nosotros a este, a o Ese, hacer actos de bondad. Mira, te bendigo, mi hermano. Bueno, ¿cómo está tu situación? Está difícil. Bueno, te bendigo. Bueno, no. No. Actos de bondad. Hermano, ¿cómo estás? Te bendigo. Gracias, mi hermano, por la bendición. Pero ven acá. Yo sé que tu situación está difícil. d acá, toma, cuando resuelva algo, cuando tu situación te acomode, ya tú sabes. Esos son actos de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a decirle a alguien que bendigo y dejar que el hermano siga sufriendo, siga indolente, sigamos indolentes ante la situación difícil, económica, espiritual, de ese hermano o de ese hermano que está pasando? Tenemos que ser、eh, prácticos. En esto, actos de verdad, actos de fe, acciones, acciones, no quedan r o simplemente s las palabras. Amén. Entonces, concluyendo, bendiciones y más bendiciones son las que tienen que salir de nuestros labios para bendecirnos, para、eh, alimentarnos espiritualmente. Bendecimos a nuestro pueblo de Israel y, por sobre todas las cosas, b e n d i c i o s Bendecimos a nuestra comunidad de Bella Costa. Shabbat Shalom. Pido ahora una última cosa: que se levanten y se den una bendición cada uno de ustedes, mis hermanos.